Una herramienta bien interesante que también debes tener presente eh, y poder implementar en tu sitio web es una sección de contenido fijo, contenido estático que hace referencia a las preguntas y respuestas frecuentes. En inglés esto se conoce como el FAQ, que es, es el acrónimo de las palabras eh, frequent asked question, FAQ, y eh, es un término que se utiliza bastante y que te recomiendo pues lo consideres implementar en tu sitio web. Esto a qué hace referencia? Las preguntas y respuestas frecuentes son textos eh, descriptivos en los cuales estamos anticipándonos a las preguntas más comunes que tienden a realizar nuestros clientes o nuestros potenciales clientes o usuarios de nuestros productos o servicios. Por ejemplo, supongamos que tú tienes eh, un servicio en el cual estás brindando una asesoría Para, o consultoría a nivel legal. Entonces sí. <coughs> has detectado que una posible pregunta que realizan muchos de tus clientes son los honorarios de tus servicios. Entonces eh, podrías especificar una pregunta frecuente, una pregunta y respuesta frecuente, <coughs> perdón de esa forma, eh, ¿cuáles son los honorarios de los servicios que tú cobras? Entonces eh, podrías contestar eh, esto, eh, los honorarios surgen de acuerdo pues a varias variables a tener en cuenta. Eh, una es el tipo de consultoría, otro puede ser el tiempo invertido, eh, entonces no podríamos estandarizar de una, una tarifa única, para eso te invitamos a que te pongas en contacto y sin ningún compromiso eh, te estamos eh, realizando una retroalimentación a tu, a tu necesidad. Esa digamos es una pregunta eh, muy específica que se contesta de forma abierta, ¿no? ya hay otras preguntas más puntuales, Que sí podrías contestar simplemente con un sí o con un no. Eh, por ejemplo, en, en este espacio, en Mobile, así es siempre una pregunta frecuente, es el dominio.com. Que si en algún momento, cuando se adquiera ese dominio, a nombre, si la titularidad queda a nombre de la persona que lo compró. La respuesta es sí, el dominio es tuyo, nosotros lo manejamos, nosotros lo administramos, pero realmente el titular del dominio eres tú. Y cuando tú lo desees, pues te podemos transferir ese dominio. A, a otro hosting a otro proveedor en el momento en que decidas no continuar con nosotros entonces esa es una respuesta con, con una una pregunta perdón una respuesta a una pregunta explícita no una respuesta muy explícita también una pregunta explícita un sí y se describe eh, qué es lo que pasa con esto de las preguntas frecuentes esto inconscientemente está generando en tus lectores y usuarios la sensación de que eh, esta página está realmente anticipándose a mis a mis preguntas a las que yo potencialmente puedo tener porque son preguntas que también tienen otras personas que que en algún momento también manifestaron entonces es importante que empieces a crear un archivo documentando esa información también que es la opción que si la pregunta que la persona de bolisario está teniendo en este momento no está solucionada en la sección de preguntas frecuentes se ponga en contacto contigo pues para darle eh, pronta solución. Ahora, normalmente no esperes a que las preguntas frecuentes te las hagan varios usuarios. Eh, por decir algo, eh, que la misma pregunta sea manifestada por cinco o seis usuarios o potenciales usuarios de tus productos o servicios, no, no esperes a eso. Eventualmente cualquier pregunta que te haga cualquier usuario tuyo, sin necesidad de que la haga otra persona, es, eh, tiene el potencial de ser una pregunta frecuente. Hay una frase que a mí me encanta, que aprendí de una de mis Eh, maestras en uno de los espacios es que la pregunta de uno puede ser la respuesta de muchos o la respuesta de todos. Entonces no es por descartado cualquier pregunta que te haga en referente a la prestación o desarrollo de tus productos o servicios para que la implementes en esta sección de preguntas frecuentes. ¿Cómo se implementa? Pues sencillamente el, el encabezado de la pregunta, la puedes resaltar y eh, a continuación haces la, la descripción del texto, te sugiero que no te extiendas mucho, máximo unos 3, 4 párrafos, pues lo ideal sería en uno o dos párrafos contestar esa pregunta frecuente y que eso lo coloques como una página, o sea un contenido eh, estático, fijo de tu solución web, puede ser una sección principal o eh, como una subpágina en la sección acerca de. Entonces es importante que empieces a documentar las preguntas frecuentes relacionadas con la prestación de tu producto o servicio